Eureka Radio ha sido galardonado con los premios Güemes, Héroe Nacional, Faro de Oro y Gaviota Federal en el rubro Mejor Programa Cultural. Un espacio dedicado a divulgar el quehacer científico de la Universidad Nacional de Formosa. Biografías de científicos destacados. Historia de los grandes inventos de la humanidad. Reportajes a investigadores y columnistas invitados. 60 Minutos d e Noticias con los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Eureka Radio. Bienvenidos una vez más a Eureka Radio, esta propuesta que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa de transmitirles, de llevarles hasta sus casas o donde te encuentres escuchando la radio. Lo que se hace en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero poniendo el foco en la Universidad Nacional de Formosa. Porque sabemos que, dentro de sus grandes objetivos, las universidades, su gran propósito es la de transferir conocimientos. Y este programa no tiene otro fin que la de acercarles a todos ustedes lo que se hace en materia de ciencia, tecnología, en materia de, de investigación. Hace muy poquito se termina de realizar frutar. 2009, esta edición que organiza el gobierno de la provincia cada dos años. Bueno, la Universidad Nacional de Formosa tuvo una participación importantísima en frutar a través de la Facultad de Recursos Naturales, pero principalmente del Laboratorio de Biotecnología de Plantas, al cargo de la ingeniera Victoria Verga y también Graciela Meyer. Y la tenemos a, justamente aquí a la ingeniera Victoria Vega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál fue exactamente la participación de la universidad en Frutal 2009? Bueno, primero gracias a ustedes por habernos invitado. Nosotros participamos con el proyecto de Biotecnología de, a,、eh, Aplicada a Frutas Tropicales en Frutal 2009. Este proyecto fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones y lo realizamos juntamente con el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos. Consistió en desarrollar protocolos para la obtención in vitro de frutas tropicales, mamón, ananá y banana. ¿Qué significa esto exactamente? Para que la gente lo entienda. Sí, lo que nosotros hicimos es、eh, obtener plantas a partir de otra parte del vegetal que no sea la semilla. Obtener plantas seleccionadas y resistentes a las bajas o altas temperaturas y a ciertas enfermedades. Previamente hicimos todo un estudio a campo que consistió en la caracterización morfométrica y en la selección de áreas que estaban menos digamos, atacadas por insectos y menos susceptibles al ataque de agentes patógenos. Y de ahí seleccionamos las plantas que cre, creíamos que eran las más adecuadas, las que correspondían a las características que e s t a b l e c e unos descriptores internacionales. Y de ahí sacamos los esplantes, o sea, en porciones vegetales. En el caso de, de bananas y de、mmm, ananá s fueron yemas, yemas axilares. Y en el caso de mamón, plantitas de vivero. Esas, esos esplantes fueron cultivados in vitro. En tubos de ensayo、eh, con todos los macro y micronutrientes necesarios y dentro de una cámara de flujo laminar. A ver, s i lo pasamos en limpio, es decir, lo que hizo el laboratorio de biotecnología de la universidad es recoger del campo productivo aquellas plantas más fuertes y las que se hizo es multiplicarlas en laboratorio para luego pasarlas al campo productivo, ¿es así? Exactamente, y de esta manera tenemos plantas clonadas. Pero con características resistentes a、eh, temperaturas adversas. Me imagino, imagino que esta información se la traslada directamente al productor. Sí, en eso consiste el trabajo, el CFI financia el trabajo pura y exclusivamente para ser trasladado al productor. Nosotros tenemos plantas clonadas en, en el laboratorio de biotecnología, están en la etapa experimental de vivero, o sea, de aclimatación en cría, y este, la, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica.、Eh, Están viendo la posibilidad de firmar un convenio con la municipalidad de Riacho G para llevar las plantas de banana y de ananá clonadas al campo de los productores. Este trabajo de la universidad, ¿cómo se compone el equipo de investigación? Bueno, el proyecto fue presentado, como ya te dije, a través del Consejo Federal de Inversiones.、Eh, la directora fue la señora Graciela Castilla de Meyer, y、mmm, quien les habla fue la codirectora, y lo realizaron alumnos de avanzada de la carrera de Ingeniería Forestal. Las chicas que realizaron todo y obtuvieron las plantas clonadas fueron Graciela Noguera, Mercedes Noguera y Silvia Sánchez. Con el ayudo l o g í s t i c a digamos, del de,、eh, Vivero de la Universidad Nacional de Formosa, a través de、eh, Orlando González. Todos ellos son. Alumnos de, que están cursando ya los últimos años de la carrera de ingeniería forestal. Comandada por ustedes, que son docentes también de la carrera, ¿no? Sí, nosotras somos docentes de la carrera de ingeniería forestal en la Facultad de Recursos Naturales y de la carrera de l profesora de o d Biología en la Facultad de Humanidades. ¿Tienen, a partir de este trabajo que realizaron, n n t i e e algún proyecto de vinculación o ya lo hicieron con otras instituciones dedicadas a esto? A través del CFI, todo lo canalizó el CFI, porque el proyecto fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones. Nos relacionamos tecnológicamente, o sea, realizar una vinculación tecnológica con la, la biofábrica de emisiones en la provincia de m i s i o n e s que es la que también multiplica plantas in vitro y luego la traslada al productor, y también con el Ministerio de la Producción, del Agro y de la Producción de la provincia d emisiones. A través de ese proyecto nos relacionamos también con el CATIE, que es una institución de gran importancia en Costa Rica, y、eh, establecimos relaciones, digamos, interinstitucionales con el Ministerio de Inversión, Planificación, Obras y Servicios Públicos y el Programa de Desarrollo del Centro Oeste para dar, o sea,、eh, trasladar el protocolo obtenido por la Universidad Nacional de Formosa a la fábrica de emisión Tacaglé. Es decir, que la universidad fue la que.、Mmm, De alguna manera obtuvo los protocolos que eran protocolos ajustados a la zona, porque estos protocolos fueron desarrollados por otros investigadores de otras partes del mundo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ajustar esos protocolos ya obtenidos a la zona. Entrenamos a las,、eh, las alumnas de avanzar d en la carrera de ingeniería forestal y esos protocolos fueron transferidos a la biofábrica Misión Tacaglé para que puedan multiplicar las plantas ahí. Sabemos que tuvieron un lugar dentro de Frutar, allí estuvieron en contacto con la gente. ¿Había mucho interés por parte de los productores? ¿Se acercaron bastante a preguntarles cómo consiste este trabajo? Sí, los productores están muy interesados porque a ellos lo que les interesa en realidad es obtener plantas resistentes, porque tienen problemas con eh, las eh, adversidades climáticas y con un hongo que produce、eh, la enfermedad en la banana, que es la chicatoga、eh, amarilla. Entonces, la idea es a partir de este proyecto iniciar uno nuevo y realizar, obtener in vitro plantas resistentes a ese hongo. ¿Esto, esto es un proyecto que está buscando financiamiento, que está buscando ser presentado ya lo presentaron? No, este, este proyecto todavía no fue presentado, pero pensamos, ya estuvimos hablando con las autoridades de la Universidad Nacional de Formosa y también con las autoridades del Consejo Federal de Inversiones. y genera,、eh, Creería, no estoy segura, pero que va a ser canalizado por el Consejo Federal de Inversiones. Es un proyecto de interés que le interesa también a, tanto a las autoridades provinciales como a los productores. Este proyecto de multiplicación in vitro de plantas fuertes a la baja temperatura, a las plagas, a las bacterias que nos contabas anteriormente. ¿Va a ser publicado en algún momento en material impreso o no está en el propósito? Estamos en eso, estamos haciendo el, digamos, la, el paper, la, los,、eh, la elaboración previa antes de mandar a publicar a una revista internacional. Hicimos un seminario hace más o menos 8, unos 8 o 9 meses donde presentamos los resultados de este proyecto y la verdad que existieron cualquier cantidad de gente y entre ellos muchos productores. Ingeniera Victoria Vega, muchísimas gracias por este tiempo que le d e d i c o a Eureka Radio. No, gracias a ustedes por haberme invitado. La profesora Victoria Vega, docente de la carrera de ingeniería forestal de la Universidad Nacional de Formosa. Eureka Radio, un grito de esperanza llega hasta vos. Eureka, Eureka, Eureka, Eureka. Continuamos con Eureka Radio. Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente a otro bloque de Eureka Radio. Y esta vez es la parte donde buscamos de modo directo los testimonios de los protagonistas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el mundo de la investigación universitaria. Y en este caso estamos con el coordinador del Instituto de Silvicultura, con el ingeniero Miguel á n g e l o v i e d o porque el jueves pasado hubo una jornada donde tuvo al Instituto de Silvicultura como principal protagonista sobre un tema que tiene que ver con el desarrollo c o n t e n t a b l e ¿No es así?、Eh, ante todo, felicitarte por el programa, creo que hacía falta.、Eh, es un poco o hace al mundo científico a la excelencia de la universidad a la que pregonamos. Yo creo que la universidad cumple con ese rol, se está expandiendo justamente hacia lo que es el sector productivo, q u e v a adentro. Y el Instituto de Agricultura ya lleva sus años, mucho más de 30 años, e n e l t r a b a j o justamente en una zona productiva, justamente productiva, donde algunos de los sistemas que hoy por hoy se proponen como sustentables están basados justamente en lo que es la conservación de la biodiversidad, a través de un desarrollo sustentable de lo que es el bosque nativo. Dentro de ese esquema,、eh, una parte logística que cumple en sus, en, digamos, sus técnicos y docentes, en este caso, tanto a la Inglaterra como responsable del Instituto, a mi aspecto como docente técnico de lo que e s e de l i c u l t u r a un tema bastante importante que hace un poco la conservación de los biocreativos g y es un poco lo que se relaciona con el tema de melipones, q u é son las melipones,、ah, perfecto.、Eh, Es un tema interesante, yo te diría f a s c i n a n t e cuando uno comienza a conocerlo en profundidad. La diferencia para que el público lo entienda es que en lo que es apicultura tenés las artes milíferas, que son las artes tradicionales, las africanizadas, que por algún problema de traslado、eh, tuvo su epicentro en África, luego Brasil, luego se expande a lo que es América, pero América hasta hace 200 años. No tenía, están introduciendo una e s p e c i e de d i a m o s x ó p i l a por año. Tenía justamente las mariponas, que son las maripona, son s una abeja sin a d i p o n ó s La posibilidad de manejar una abeja sin a d i c c i n es que justamente radica la importancia que puede tener no tanto las zonas rurales como en las zonas urbanas. e s es un poco la relación por la cual pregonamos, que inclusive puede ser un microemprendimiento familiar para familias de zonas urbanas. Eh, hay un cúmulo en cuanto a la, de la variedad de estas especies, más d 150 especies.、Sí, se pregonan lo、eh, que es todo lo que es el parquita a q u e ñ i o la yunga, o salta, j u j u el parquito h u m a n y lo que es, miren, me voy a h a e r la misionera para menos, lo que n s m i s i o n e s como genativo. Evidentemente se da en climas tropicales y subtropicales, está dentro de las familias que son más insectos, está dentro de un poco de los climas de la mona, y bueno. La idea, justamente, de lo que es c i l v i c u l t u r a con el apoyo, l ó g i a m e n t e de lo s recursos naturales, a través de las a u t e r i a l e s pregonar justamente estar dentro del sector productivo, pero、eh, in situ, es decir,、eh, en medio del sector productivo.、Eh, la jornada se lleva a cabo con la idea de generar,、eh, primero, conciencia en la preservación de l o s q u e n a t i v o s Porque está demostrado a través de estos años de que la desaparición del b o s q u e antiguo, d n todo lo que es el parque de Sarkin en Argentina, ha ido en detrimento justamente de lo que son las meliponas. Las meliponas hacen su n i d o a los huecos de la especie nativa. Ahora,、eh, ¿qué se quiere a través de todo este curso de tarronada? Es justamente ver la posibilidad de sustentabilidad, de, de trasladar lo que son los n i d o s También los o t o o s árboles a las comunas artificiales. Lo que estamos diciendo es que el nido generalmente se radica o la m e d e r a n plano hace en un pequeño huequito del árbol donde generan a través de lo que se muestra, que lo rescatan de las flores y el polen, el alimento para lo que son las obreras, las reinas y el zángano. Es、sí. decir, adelantándome un poquito、sí. a la etapa de cómo están conformadas las meliponas, tiene su similitud con、eh, lo que son las a t i m i n í f e r a s de las abejas.、Ajá. ¿La producción de miel de las meliponas es distinta en sus características a la producción de miel de otras abejas? Sí, a d e、eh, l a n t a n d o un poquito al tema, es distinta bajo todo el punto de vista, partiendo del aspecto en cuanto a la propiedad, en cuanto a la producción. Estamos hablando de que un cajón de apis m i l í f e r a de abejas te puede producir entre 20 y 25 kilos, dependiendo de la capacidad que tenga en cuanto a cría. Realmente, un cajón, una colmena, tiene 60 mil abejas, api en apis m i l í f e r a en menos de 40 te puede producir un kilo. O sea, hay mucha diferencia en forma anual, o sea, hay mucha diferencia en cuanto a lo que es la posibilidad de cosecha dentro de un colmenal. De la pimilífera, de abeja y las melifonas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué trabajar dentro de lo que son las melifonas? Primero, las posibilidades, c o n t e s t a b a n tu pregunta.、Eh, la docibilidad. Se, se puede hacer curso en una escuela primaria, universitaria y tenerla detrás de tu casa. Depende del tipo de plantación que tenga. La producción es un k i l o de miel, m a n u a l pero las propiedades no son fundamentales. Sino medicinales que tienen son realmente importantes. Hay un poco que pregonamos con lo que es este tipo de especies, de aves. Ahora, sabemos que el Instituto de Agricultura funciona en la localidad de Villa 213. Allí, en esa institución, también se entrena a pequeños productores o a familias para que tengan justamente la cría y producción d e m e d i e n a través de la medicina. Bueno, pero esa es la idea. Creo que. La universidad está en ese esquema de trasladar todo lo que es el aspecto científico, n a t u r a m e n t e al productor,、eh, de generar alternativas productivas dentro de lo que es el mismo campo del productor. Y la idea de esta jornada es primero hacer un esquema teórico práctico, después voy a pasar a la parte práctica, y, evidentemente, mostrar las colmenitas. Y en una segunda jornada, entregarle justamente las colmenas, el material físico. Que hace la colmena con lo que sería ya la parte del recurso de los insectos o a sea, la genaripona. Una pequeña guía de manejo, es un poco la idea. O sea, no quedamos simplemente en la exposición, la puesta en práctica de lo que es el、eh, trabajo con el h i p o n sino también entregar el material. Sería una segunda j o r nada.、Eh, dentro de este esquema, te puedo decir de que es unido a comparación de lo que es,、eh, digamos, la Colmenas de la api milífera están c o m p u e s t o s por un r e d u o sea, número de melipona que tiene como características fundamentales. Quizás todo hombre que ha ido a la ciudad del campo ha visto una pequeña, diríamos, bombilita l que sale de un hueco, de un árbol. Esa bombilita l es nada más que o sea, está constituida por cera y algún tipo de r e s i n a donde entra la api milífera. Es como una entrada que lo lleva a su medio cuando. Diríamos ese tubito que se ve, quien está en el campo o quien conoce una maripona sabe que el s t i cuando más largo es, es porque más fuerte es en el momento. Pero no necesariamente ingeniero eh, eh, tiene que conocer en profundidad la característica o algo del comportamiento de las mariponas, q u e s e a hasta hace un ratito de que es fácil encontrarla en áreas urbanas también, aquellas personas que están escuchando esto. Pueden tener la posibilidad de, y viven en la ciudad, de tenerlo e el patio de la casa, donde tiene un jardín, donde tiene algún que otro a r b o l i t o Sí, s、sí, i、sí, tenés muchas razones d el tema.、Eh, cualquiera que está en la ciudad, porque la manipulación de características no solo lo s pone u e n en un m i d o de un hueco, un árbol, sino en mural, la muralla, d en o tierra. cualquier lugar donde creen conveniente y lo hacen su n i t o el tema está en cómo manejar, cómo. Tratar de sacar porque generalmente lo que hace、eh, quien está en la zona urbanizada y por ahí no conoces cosecha, pero lastima la colmena en sí. Entonces, lo que nosotros vamos justamente a tratar de explicar es lo que、eh, se denomina el pasaje, lo que hizo el nido hacia la cámara artificial, donde vos podés cosechar realmente sin lastimar a Andirien de una colmenita. Y como alternativa, le damos la posibilidad. Nosotros creemos en eso, de que se debe trasladar por una cuestión de mantener la humedad y el medio ambiente dentro del esquema del nido mismo de lo que es el nicho donde está. O sea, lo que te estoy diciendo es que vamos a poder trasladarlo a lo que es una pequeña colmena artificial, pero también podemos mantener el tronco si está ubicado, no necesariamente tirar el alo, s、sí. i n trasladarlo detrás de tu casa. O sea, la idea es a través de un pequeño trabajo que nosotros vamos a mostrar, un m o n t r o t i p o donde a v i s s da Una pequeña abertura al mismo tronco y p o e d e s sacar la miel sin a t i m a r a la colmena, o sea, sin trasladarlo, sin hacer ese pasaje, teníamos hasta estresante de pasarlo del nido a una colmena artificial. i、sí. m n g ¿Sí? e n i e r a aquellos que se perdieron la oportunidad de estas jornadas, donde justamente se brindó esta capacitación de incluso de tener los materiales y saber cómo construir una colmena artificial, a dónde deben irse, qué deben hacer. Para adquirir estos conocimientos、sí. y tener su p r o p i a colmena en su casa? Bueno, yo diría que se、si、puede encontrar lo que yo me encirca. o Somos centro de la universidad, en Gera n Circa, con l n a cátedra de metodología y investigación, personalmente una cátedra de manejo de a g r e s i v i d e s t e acá en la Universidad de San Famosa. Y si no, en el Instituto de s e g u i Cultura, en el Llado c 3 a 150 kilómetros, más sur de la provincia, donde también estamos de martes a viernes, ya lo que viene de la parte de la provincia, e el CITRE, el CITRE. Ingeniero Miguel Ángel Oviedo, coordinador del Instituto de, de Ciencia y Cultura, que depende de la Universidad Nacional de Formosa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y buenas f e l i c i t a c i o n e s Continuamos con Eureka Radio. Marcelo p u g l i e s o te presenta los últimos adelantos en materia tecnológica. Buenas tardes, audiencia. Les voy a comentar lo que ha sucedido esta semana en la ciudad de Formosa. Se ha realizado la Feria de Actividades Científicas Juveniles que involucra a las escuelas de toda la provincia en los niveles primario y secundario. No les cuento el gran honor que ha sido para mí ver los trabajos en el área de tecnología. Los ganadores que nos van a representar en las ferias nacionales de Santiago del Estero. Son de las siguientes temáticas. Fíjense, primero, un limitador de velocidad para motocicletas que permite que un usuario regule la velocidad máxima de una, bicicleta, de una motocicleta y por ende no exceda los límites y por ende los papás estén tranquilos sabiendo de que sus hijos no van a exceder una determinada velocidad. ¿Cómo funciona? Con un dispositivo electrónico que se adosa en el velocímetro de la motocicleta o ciclomotor y es regulable. Muy fácilmente. Otro aparato que vi que me gustó muchísimo fue un sistema centralizado para combatir incendios en los autos. Si bien este sistema tiene algunos antecedentes en la Fórmula 1, nunca se había aplicado en un dispositivo masivo para autos de fabricación comercial. Es una idea formosa e ñ que viene de la localidad de General Belgrano. Por último, les quiero comentar otro invento que es una máquina que viene a solucionar una necesidad muy Antigua de Formosa, que es fabricar tejas de palma. Hemos, nos hemos encontrado con que se ha diseñado en la localidad de Pirané una máquina que tiene dos hojas de sierra en ángulos regulables que nos permite hacer la famosa V, s e acuerdan? Que tiene la teja de la palma. A su vez, permite fresar a la, te, a la palma para que todas las tejas tengan el mismo ancho. Como ustedes pueden ver, estoy muy contento porque la inventiva Formoseña está. De parabienes. Les cuento que hubo 181 trabajos en cuatro áreas, pero como a mí me toca tecnología y tengo mi corazoncito ahí, les paso esta, esta propaganda. Sigan pensando en la tecnología. El semillero está en las escuelas, y cuando esos alumnos se transforman en futuros científicos, muchos de ellos terminan en la universidad. Así que les agradezco a todos esos maestros que nos escuchan siempre, que nos mandan los mensajes, para que sigan pensando en ganar la Feria de Ciencia Provincial y representarnos con mucha altura en las ferias nacionales. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Durán te comenta las curiosidades tecnológicas y los hechos insólitos que escapan a la explicación de la ciencia. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de los famosos premios anti-Nobel. Que son, así como su nombre lo indica, la antítesis de estos famosos premios Nobel y que son en realidad una parodia. ¿no? Estos premios se llaman IG Nobel y suelen resolverse también en las mismas fechas que los premios originales, aproximadamente en el mes de octubre. Están organizados por la revista de humor científica Annals of Improbably Research y coprotocinados por varias sociedades que ostentan la palabra Harvard. En su denominación como The Harvard Computer Society o The Harvard Radcliffe Society, y la gala de entrega se realiza en el Sanders C. Astor de la Universidad Harvard. Su aceptación y popularidad desde su institución en 1991 es creciente con el paso del tiempo, y estos premios galardonan los logros de investigadores que primero pueden provocar risas, pero después hacen que las personas piensen. Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología. Según sus organizadores, los premios se establecieron como homenaje a Ignatius Nobel, el ficticio inventor de la soda pop. Ya son 19 las ediciones de este curioso homenaje a la creatividad investigadora. Los premios recibieron sus trofeos de manos de ganadores del auténtico premio Nobel y contaron con 60 segundos. para realizar su discurso, límite temporal que contó con la estricta supervisión, nada más y nada menos, escuchen bien, de una niña de 8 años. Los ganadores de este año son premio de veterinaria, c a t h e r i n e Douglas y Peter Rawlinson de la Universidad de Newcastle por el sobrecogedor hallazgo de que las vacas a las que se les pone un nombre dan más leche. Es el momento cumbre de mi carrera, afirmó Douglas. Mi trabajo ha entretenido a la gente, pero también ha llamado la atención sobre el bienestar de los animales. También e l premio a Stephen Bollinger y sus colegas de la Universidad de Berna por el estudio, ¿son las botellas de cerveza vacías más sólidas que las llenas? ¿Es umbral de fractura suficiente para partir un cráneo humano? Las botellas vacías son más sólidas que las llenas, pero ambas son teóricamente capaces de partir cráneos, advierten. También, por supuesto, no pudo faltar el premio a la salud pública, Elena Bodnar de Hinsdale, Illinois, por patentar un sujetador que en caso de emergencia puede convertirse en máscaras de gas, una para la propietaria y otra para un transeúnte necesitado. El premio a la medicina fue para Donald h u n g e r doctor en s o u t a n Oaks, California, que hizo sonar los nudillos de su mano izquierda, pero nunca de la derecha, cada día durante 60 años para investigar si causa artritis. h u n g e r de 83 años, declaró, después de 60 años me miré los nudillos y no vi el menor signo de artritis. Miré al cielo y grité, te equivocabas mamá, te equivocabas. El premio a la literatura se debió a que toda la policía irlandesa, por poner más de 50 multas al peor conductor del país, el señor p r a w o Hasdi, nombre que en polaco significa permiso de conducir. El premio de biología fue a Fumiaki Taguchi, Son Goufo y San g u n g l e i de la Universidad de Kitasazo, por demostrar que los residuos de cocina se pueden reducir en un 90% usando una bacteria extraída de las heces de pandas gigantes. El premio de química se lo dieron a Javier Morales, que comparte el galardón con dos colegas de la Universidad de México por crear diamantes a partir de la bebida nacional, el tequila. El premio de matemáticas a Gideon Gono, gobernador del Banco de Zimbabue, por dar a la gente una forma sencilla de manejar diferentes cantidades de dinero. Gono ordenó que su banco imprimiese billetes con cantidades que van desde un céntimo hasta 100 billones de dólares. Y estos son la gran mayoría de los premios que fueron entregados este año a este curioso premio o más bien antipremio respecto a los premios Nobel que todos conocemos, pero que bueno que también están gozando de mucha popularidad y cada vez más del apoyo de un gran número creciente de fans. Radio, un mundo por descubrir. Raúl Podestá te invita a viajar por el universo en un recorrido inolvidable. Bueno. Siempre nosotros ahora, en nuestro programa habitual, vamos a traer las últimas novedades, digamos, el último alarido, no el último grito, sino el último alarido en la moda astronómica. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, nuevos anillos Saturn. ¿eh? Ustedes recordarán que hace unos años atrás, antes que las misiones e s p a c i a les fueran, fundamentalmente la, la Voyager, Antes de eso se conocía que había nada más que tres anillitos de Saturno, ¿sí? dividido por la famosa división de Cassini, uno de n t r e los anillos Pero ahora, después que fue la, la nave Voyager y fotografió de cerca, ya teníamos 100 anillos, o sea, un espectro impresionante de anillos y con nuevas divisiones, entre ellas la división Denke, de también muy notoria. Pero ahora. Con los datos, los datos recientes entregados por el telescopio espacial Spitzer, se ha podido constatar la existencia de un nuevo y formidable anillo en torno a Saturno. Esta estructura sería generada por el s a t l i t e Febe, que está compuesta por polvo y partículas de hielo, las cuales permanecen a una temperatura bajísima, tan solo a menos 190 grados centígrados, que equivale a unos 80 Kelvin. Dada esta baja temperatura, solo es posible ver este anillo en un solo rango de longitud de onda, la longitud de onda del infrarrojo. O sea que no podemos verlo a simple vista con un telescopio. O sea, a ojo desnudo, viendo a través del telescopio, no podemos observarlo. Hace algunos meses atrás, el espíritu pasó a una nueva fase de su misión, la cual le permitió comenzar a observar justamente la zona. Del espectro correspondiente al infrarrojo. Y el infrarrojo, recuerden que es una parte del espectro electromagnético. El visual también es una parte del espectro electromagnético. En el que emite este nuevo anillo. Este anillo sería el más grande del sistema solar, el cual comienza desde una distancia de 6 millones de kilómetros de Saturno y se extiende por más de 12 millones de kilómetros. sea, Un anillo formidable, un tamaño monstruoso de anillo, hacia el espacio interplanetario. Todo esto con una inclinación orbital de unos 27 grados, con respecto al plano del ecuador del planeta Saturno. Bien, les recuerdo nuevamente lo siguiente: ya habíamos dicho en el programa anterior. El día mundialmente se ha tomado como noches galileanas los días 22, 23 y 24 de octubre. Nosotros, en el Observatorio a s t r o n ó m i y Cronoma Persei II, que tiene a su sede dentro del establecimiento t o m Bosco, se va a hacer también la noche galiliana. Y lo vamos a hacer desde el mismo, la misma institución, donde se le va a dar charlas primero, una charla, ubicándonos en todo lo que tenga que ver con el Año Internacional de la Astronomía y el porqué del Año Internacional de la Astronomía y mostrando imágenes. Que ha sido tomada por las diferentes misiones espaciales, fundamentalmente por el telescopio de p a z a del Hubble. Pero después de eso, también vamos a sacar los equipos, los telescopios, y la gente va a poder apreciar los satélites más importantes de Júpiter: Io, Europa, Ganymed e y Calixto. Así que están todos invitados. El 24 de octubre a las 20 horas lo esperamos.